Just Porque escuchas cuando ga más fuerte el estilo yo veo claramente una visión puedo ver el cielo abierto y al Padre sentado en su trono escuchándote clama a él